En cada una de las manifestaciones, donde tengamos la presencia de los trabajadores en contra de la ley 10.333, Luis Fuerza va a estar acá. Pero también tengan en claro que estamos trabajando para un paro provincial.